Bien, volvimos, volvimos Acá estamos en el aire del 88.7 Son las 14.37 Y arrancamos con la columna de Política Internacional Y otra charvas con Chacho, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo tranquilo? Y sí, acá arreglando el micrófono Pero vos haces como que nada, como vos, sí Bueno, perfecto, si quieres vamos arrancando Estamos pasaditos los minutitos Bueno, esta oportunidad traje para que charlemos un poco De cómo está la cosa en Colombia y que tratemos de pensarlo un poco en clave regional y las similitudes que puede llegar a tener el proceso colombiano e incluso con nuestro país, con la Argentina lo interesante es que Colombia tiene la particularidad tal vez de ser actualmente uno de los gobiernos más corridos a la izquierda o popular de la región y eso le da un plus a la hora de querer analizarlo porque quieran o no, todos estamos mirando qué sucede allá y es un poco el termómetro de la región actualmente Colombia eh, es el norte que tenemos todos. En un principio fue Chile, después nos dimos cuenta y dijimos, no, Chile no, no. no va, no va por ahí, güey, nos equivocamos. Colombia, con su gobierno de paz, sí. ¿no? con Fran Petri y Francia Márquez, es un poco el norte ante, a donde apuntamos. Ante tanto posible gobierno progresista o radicalización, y vemos que están muchos corridos hacia la moderación, o están siendo... ...complicadas las gestiones de gobierno... ...principalmente dentro de los, los congresos... ...a nivel regional, bueno... ...entonces estamos constantemente viendo... ...el caso colombiano... ...y bueno, estamos dando cuenta de que... ...vamos a analizar un poquito... ...está compleja la situación... ...en resumen podemos decir que Petro ganó el año pasado... ...en agosto, con un armado de coalición... ...bastante amplio... ...conformado desde el centro a la izquierda... ...y que incluso cuando ganó los comicios... ...intentó ampliarlo aún un poco más para poder lograr las mayorías en ambas cámaras... y llevar adelante eh, las reformas que él viene ya hace tiempo eh, enunciando... que tiene como un programa político. Pero tiene como una premisa que es muy conocida... donde dice que las reformas se hacen en el primer año o no se hacen. ¿bien? No habla ni de 100 días, esa famosa luna de miel... ni 100 horas como lo dijo Burrich... sino que él eh, habla los primeros, el primer año. Lo que no se hace ahí es muy difícil después llevarlo adelante. Y él eh, lo que siempre está alentando son eh, unos cambios bastante estructurales, se puede llegar a decir, romper un poco con el modelo neoliberal que tienen o al menos suavizarlo. Esto implica eh, algunas reformas o un programa político que incluye principalmente la reforma provisional, una reforma tributaria que ya logró, bien que es más progresiva a nivel impositivo, una reforma agraria, que es una problemática estructural que tiene ya en disputa con respecto mayormente con, con las guerrillas allá después está también impulsando una reforma de salud que es uno de los temas que llevó a un quiebre que ahora vamos a estar viendo de, de ruptura de la coalición de gobierno donde se busca en esa reforma reducir la participación privada del tema de salud y también una reforma laboral esos son los grandes núcleos de debate de cualquier estado y que hoy en día Petro tiene sobre sus hombros e intenta llevarlo adelante ahora si les parece podemos escuchar Eh, ya a, a Petro, que hace unos días de una entrevista en, en el diario El País, como estuvo en España que después si quieren hablar un poquito de eso de cómo fue recibido por la gente de Vox donde habla un poquito respecto a las reformas principales eh, que él tiene como programa y que quiere llevar adelante en la primera entrevista a un medio internacional recién elegido presidente, nos dijo en el país que las reformas hay que hacerlas en el primer año porque si no, ya no se hacen le queda tres meses para cumplir el primer año ¿le quedan reformas que no ha presentado todavía? sí, pero las que se han presentado son las fundamentales si estas pasan, las otras pasan más fácil son menos neurálgicas, llamémoslas así pero el núcleo central de las reformas tiene que ver con la salud con las pensiones y la contratación laboral hay otras que se necesitan pero si estas pasan pasan las otras. Entonces sí hemos presentado en el primer año las reformas que creemos fundamentales. El, su transcurso todavía es lento. De hecho, no se ha presentado sino una votación que los partidos tradicionales trataron de que fueran en el sentido de que se hundían. Partidos que habían estado en la coalición de gobierno pero que no fueron capaces de resistir ante la presión de los dueños del capital. Bueno, acá vemos donde nombra las principales iniciativas que tiene, y hace un pequeño balance de los intentos que de llevarlas a cabo y cómo algunos sectores de la coalición. Oficialista, no estuvieron a la altura quizá del momento, o privilegiaron otros intereses. Ahí yo te mencionaba sí. recién, vos decías, te, eh, a mí me gusta mucho Gustavo Petro, pero me gusta mucho Gustavo Petro con la espalda de Francia Márquez, porque esto que vos recién mencionabas, Eh, ¿no? y que quienes no están a la altura y cómo ellos plantean este o plantearon en su momento su plan de gobierno. Hay eh, no también, está bueno leerlos y ver cómo laburan articuladamente, como Francia Márquez viene también a decir, bueno, no solamente hay que hacerlo, sino y que no esté a la altura que se vaya, ¿no? Me hace acordar a Cristina con la lapicera. Eh, y ahí, ¿no? Hay un laburo entre ambos que me parece súper interesante también para Colombia, particularmente. Eh, por lo menos en estas iniciativas, escuchándolo a Petro, que me encanta, debo decirlo, soy una fan. Sí, sí. Me voy a poner una remera que, eh, que te da la cara de Petro. Ah, banco a Petro. Banco Petro. Obviamente, o en sea, un armado de, de, de tal amplitud como el que, que pudieron conformar para ganar las elecciones, requiere el apoyo de varios partidos y que a su vez en la repartija se quedaron con varios de, de los ministerios que son estratégicos. Uh -huh. Eh, claro. part, empecemos que el partido conservador eh, formó parte de este frente y además también algo interesante que fue que no aprendí hace, hace no mucho que es la dinámica del gobierno colombiano diferente a la nuestra porque los partidos tienen que posicionarse es decir, tienen que decir si son oficialistas si son independientes o si son opositores Es así, en su momento, cuando fue las elecciones, los partidos tuvieron un plazo máximo para declararse a favor o en contra o independencia del gobierno de Petro. Bien, un mes después de que asumió Petro, ellos tuvieron en un momento, en su en parte legislativa, tienen que decir de qué lado eh, se encuentra. Y en base a eso es como queda conformada el poroteo a la hora de querer impulsar un proyecto. Obviamente, ahí más o menos quedó conformado el, el gobierno de coalición de Petro y eh, tendría las mayorías para poder llevar adelante estas iniciativas. Acá sería muy complicado. Exacto. ¿no? Acá en este que son algunos que están medio grises. Sí, pero ahora vamos a ver, porque esa coalición no duró mucho, ¿bien? Eh, Por pues eso decimos, esta mayoría era alentadora y ahora, si quieren, podemos, podemos escuchar un pequeño balance que hace de cómo este año... Eh, cómo estuvo trabajando el, el, la coalición oficialista y lo que viene para el futuro. qué okay, hizo? So. El primer gobierno planteó una tesis para una fase. Si la tesis se hubiera mantenido, seguía. Yo no hice un gobierno de mis propias fuerzas. Busqué una especie de gobierno de coalición, de fuerzas más allá de las que ganaron las elecciones, intentando precisamente que eso se volviera... ...mayoría parlamentaria sólida y, por tanto, eh, reformas de ley. El proceso no llegó hacia allá. El proceso llevó una degradación de esa fórmula. Por una parte, porque los partidos que deberían estar apoyando las reformas dejaron de hacerlo. No entendieron el gobierno de coalición, no entendieron qué eran qué era estar dentro del gobierno... Quizás creyeron que nosotros cederíamos, muy fácil, que eh, pues mi talante podría servir para retroceder. Perfecto, ahí analizamos un poquito lo que dijo Petro. Mayormente lo que hace es un balance, esto que hablamos, de donde no estaban acompañando las distintas propuestas que estaban yendo adelante. Entonces, a finales de, de abril, renovó siete ministerios, Bien, y se rodeó de viejos aliados políticos que tenía ya en su momento... cuando él este, fue eh, gobernador... y eh, obviamente ya en febrero había tenido que renovar eh, parte de su ministerio... había sacado a tres ministros... Eh, y esto está haciendo obviamente muy complicado... que él pueda llevar adelante estos cambios que eh, nombramos al comienzo... y los anuncios de Petro llegaron después de que ese paso se levantó o falta de cuerpo, una ascensión en la Cámara de Diputados, en la Cámara Baja, entonces que se va a tratar la reforma sanitaria. Entonces, como eh, el Partido Liberal, Conservador y la Unión por la Gente anunciaron que no iban a acompañarlo, él lo que hizo directamente fue romper ese frente y eh, cambiar eh, siete ministros eh, a la hora de llevarla adelante. ¿bien? Obviamente, eh, esto es sumamente complejo porque Petro decide patear el tablero y pareciera, o por lo menos que se dice que intenta radicalizar un poco el programa de gobierno la coyuntura lo está apurando por esto que era el de los, del primer año entonces decide que eh, por lo menos ir al frente con sus actores propios o los que más eh, pertenencia con su movimiento tienen Y también lo que escuché es que está haciendo es eh, medio un pseudo poroteo, está yendo partido por partido y medio que juega las internas a fracturar las bases o a ciertas referencias. Por ejemplo, también leí que en el Partido Liberal se está llevando como la mitad de la bancada. Y otra cosa que es sumamente importante, creo, eh, que ahora también vamos a escuchar, es donde llama al pueblo a movilizarse. ¿Sí? Bien. Así que si les parece, también escuchamos un pequeño discurso, una pequeña parte del discurso de Petro en el primero de mayo, donde hace referencia a esto.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 La paz de Colombia demanda de nuestra presencia. La justicia social de Colombia demanda de nuestra presencia. La gran revolución en marcha demanda de una clase trabajadora. Iba a decir, No hay nada más emocionante que escuchar al presidente de una nación llamando a movilizar, llamando al pueblo a la calle, diciendo nuestro deber es estar en las calles, tenemos que conquistar la paz. Digo, es eh, De verdad me genera una sensación de mucha emoción cuando... Eh, eh, quienes son las cabeceras, los jefes de Estado de los diferentes países, convocan al pueblo, le hablan al pueblo y es un poco sí. ese el rol o por lo menos el lugar que están ocupando tanto Gustavo Petro como Francia Márquez. Sí, aparte lo hace con una gran prosa, entonces obviamente te interpela mucho más. Escucharlo a él es algo muy muy lindo. Él... Muy Evita, muy Evita. No sé si ustedes se acuerdan, muy Evita en el balcón, ¿no?, llamando a los descamisados, llamando al pueblo, muy de esa línea. Sí, el discurso dura una hora y es bastante interesante escucharlo todo, que tenga tiempo que lo haga. Obviamente, aparte textual que me parece más importante remarcar, que donde dice que en estos tiempos de reforma de la revolución en marcha, necesitamos al pueblo colombiano. Que no nos dejen solo los palacios enormes y fríos. Que no nos dejen solo ante la jauría de los privilegiados, que es el momento de cambio, ¿bien? Ante la jauría de los privilegiados, me parece una frase. No basta fantástica. con ganar las urnas. Eso es algo más que, que sabido. Y el cambio social implica lucha permanente, dice él. Y esa lucha permanente se da con un pueblo muy, muy movilizado y frente al pueblo, a los pedidos del pueblo. Obviamente llama a acompañar, pero sin embargo... ...querramos o no, es medio raro... ...porque casi siempre la movilización se da... ...cuando uno está en contra de un tipo de medida... Es, ...uno puede llegar a marchar o acompañar... ...algún tipo de, de apoyo a un, a un gobierno... Sí. ...en una situación específica... Claro. ...el pueblo no vive constantemente movilizado... ...es medio complejo eso... ...también existe que... Eh, ...la causa... ...dentro de lo que es Colombia... ...también escuché el otro día, nos habla mucho respecto de esto... como es la cuestión democrática donde ciertos sectores dicen, che, Petro lo que está haciendo o intenta es abandonar un poco la democracia representativa que se tiene que dar dentro del, del, del poder legislativo, dentro de las instituciones, y está llamando al pueblo a movilizarse y empezar a hacer una especie de democracia mucho más directa con el pueblo. Algo que para mí, digo, no sé qué tiene de malo, pero para muchos sectores se pusieron en contra, incluso sectores aliados por parte de, del petrismo. Y bueno... Me encanta que ya haya un petrismo. Y eso es algo que no solamente eh, sucede en Colombia, ¿no? ¿Y eso qué sería? Digo, eh, esto para quienes no entendemos, ¿no? Eh, él está diciendo, bueno, ya no hay más una democracia como la que conocemos hasta ahora, digamos, en el cual hay una jerarquización, no sé, de, de las reformas, de las... Como, ¿Qué es lo que vendría él a llamar a una democracia más directa con el pueblo? una democracia mucho más eh, movilizada y que esté pendiente y acompañándolo en esta puja interna que él quiere hacer donde realmente los eh, por lo menos las coaliciones que estaban acompañando en un principio que en su momento, como dije, se proclamaron como oficialistas, no estaban acompañando ese tipo a nivel legislativo, entonces obviamente un pueblo, mo pueblo movilizado y empoderado puede hacer que se tuerza un poco dentro del de poder legislativo esas tendencias. O un pueblo sea, politizado, Claro, más diálogo sería como te escucho si me decís que sí o que no. ¿Qué te va pareciendo? Si no, gusta, un pueblo no politizado, gusta. un pueblo comprometido, un pueblo que en realidad no es que me preguntás y yo te respondo, sino que va y dice, esto es lo que hay que hacer, digamos, donde se entiendo yo, donde se intercambian los roles que nosotros entendemos, ¿no? Porque nosotros estamos acostumbrados a que nos digan lo que hay que hacer, entonces vamos y uh -huh. ejecutamos, ej se ejerce después, se ejecuta después. Acá sería al revés, el pueblo la calle diciendo lo que hay que hacer y un presidente que obedezca la voz del pueblo. Exacto sí, sí. Ya el problema político tiene marcado de ellos hace rato que Petro ya tiene en su mente qué es lo que quiere hacer en Colombia. Ahora es eh, poder lograr legitimidad de poder hacerlo, la correlación de fuerza necesaria para poder llevar adelante. Por eso ahora, para ya ir cerrando si quieren el tema, excelente, la gran incógnita es ¿Petro se está radicalizando discursivamente o también lo va a hacer en la acción? Eh, es una gran duda eh, que me da. Eh y si pensamos que quiere hacer estas reformas ¿no? que son tan profundas y requieren de tantas mayorías dentro del de poder legislativo ¿cómo va a hacerla solamente con los propios? Ah. eso es la cuestión ¿no? entonces yo creo que de acá al futuro es algo interesante ir viendo cómo evoluciona la cuestión la distinta reforma y, y bueno también una de las críticas que se le hicieron fue si él lo que quería era llevar adelante esta reforma respecto a la cuestión en principio de salud que ahí quien estaba generando ciertos chispazos de ley de vuelta en la información era solamente la ministra Entonces no era necesario hacer un cambio de siete ministros Sino que solamente con un solo ministro de cambio Y con algún tipo de iniciativa política Se podía reevaluar la situación También escuché que había unos sectores dentro de la coalición Que ahora están más alejados Donde dijeron que podrían volver a charlar la cuestión O sea, tampoco se alejaron completamente Yo creo que hay un pequeño impas Pero bueno, ir viendo lo que va a suceder eh, Es interesante, creo yo y a su vez, perdón, el conflicto que tienen con la cuestión de las guerrillas, el campo y la FARC, y eso también es interesante si quieren algún día podemos hablar por de favor, más por favor, porque Colombia es súper rico para poder sí. desarrollarlo y hablar eh, sobre lo que sucede a nivel político estaría muy bien, pero hoy tenemos otras cosas de que hablar también Exacto, porque agenda, más, la agenda, agenda, actualidad, la agenda nos convoca ¿qué pasa sí. en Ecuador, chacho? Eh, bueno eh, acorralado por juicio político Lazo tuvo que decretar la disolución del Congreso y llamó a elecciones El presidente, no sé si alguna vez leyeron, pero bueno, activó el mecanismo conocido como eh, muerte cruzada, que es un artículo del, del Código de la Constitución Ecuatoriana, que es el 148, que fue incluido con la reforma que llevó adelante Rafael Correa, que nunca había sido utilizada hasta ahora, la reforma del 2008, y bueno, eh, lo que se llama popularmente como muerte cruzada es la facultad que tiene el presidente como también parte de la Asamblea Nacional para interrumpir el primera función de legisladores y el jefe de Estado y convocar nuevamente a elecciones generales para eh, reposición de estos cargos Bien, esa facultad puede ser ejercida solamente una vez y siempre durante los primeros tres años de los cuatro que hubiera el mandato entonces, Lazo aplicó este mecanismo hoy en la mañana, todos prendimos la tele y vimos que a las 7 de la mañana estaba en cadena nacional en, en Ecuador y eh, lo que se dice es Como está avanzando un proceso de juicio político en su contra, que está eh, siendo acusado por una presunta corrupción por peculado, Lazio eh, lo que dice es, bueno, entonces sé, yo aplico ese tipo de mecanismo, evito que supuestamente el día sábado se iban a sesionar para ver si se eh, si alcanzaban los votos para poder hacer que dirima. Eh, entonces, de esta, esta forma No se vaya adelante la votación Y en siete días tiene que definirse ya la fecha Para los, comi los comicios Para elegir nuevas autoridades En todos los estamentos del Estado ¿bien? Se hace un cambio a foja cero Exacto, sí Y obviamente con la decisión de disolver el Congreso Ahora lo que tiene que hacer el acto Es gobernar a través de decretos ¿bien? Que tienen todos pasar por el, la Corte Constitucional Eh... Y también algo interesante es que se pueden volver a presentar incluso los mismos de que eh, hicieron uso de este mecanismo. Es decir, que Lazo se puede presentar nuevamente claro. como presidente. Eso no, no habría ningún tipo de problema. Eh, también obviamente el que salió a, a opinar fue eh, eh, Correa, claro. donde salió a tuitear, donde puso que lo que está haciendo Lazo es ilegal, bien, donde obviamente no hay ningún tipo de conmoción interna. Tan solo lo hace por, porque no pudo comprar suficiente asambleísta para salvarse de este juicio que están llevando adelante. Y bueno, en todo caso dice que es una gran oportunidad para liberarse de Lazo, de su gobierno y de su asambleísta de alquilar, recuperar la patria. Obviamente esto abre un nuevo panorama político para Ecuador, incluso para la región. Bien, en un contexto donde aumentó, está en aumento de la violencia ligada mayormente al narcotráfico y descontento popular respecto al costo de vida, el bloque opositor, bien, que está siempre siendo liderado por Rafael Correa, ve una veto una posible elección, obviamente él no va a ser candidato, él hace ya tiempo creo que vive en Bélgica, está condenado a ocho años de cárcel, eh, entonces quizás alguna nueva figura del espacio puede llegar a ser quien, si te dice te saca de votos de enojo contra el gobierno actual. Y bueno, también ir viendo cómo se van a ir dando las eh, elecciones para acá adelante. Bueno, vamos a tener que estar actualizándonos eh, columna tras columna de lo que esté sucediendo en Ecuador, aparentemente. Exacto, sí. Bueno, Chacho, muchas gracias por la columna del día no, de hoy. Nos vamos a ir a una tanda, pero antes yo te voy a hacer un regalito porque el 3 de junio vamos a jugar contra River en el Monumental. ¡Uh! Te traje la camiseta uh! prometida porque me imagino que vas a mirar el partido y quizás oh, te falta algo con que alentarnos. La remera de Defensa y Muchas Justicia, gracias. lo prometido es deuda, de quiero verte de puesta esa camiseta, muy bien. Ahí está entonces, quiero ver una foto de Chacho con la camiseta de Defensa y Justicia y el 3 de junio quiero verte prendido. Al, al televisor mirando el partido de Por River, favor, Defensa bueno. y Justicia, alentando con esa camiseta para ver si traemos otro gol de Luguita Fernández. Por favor. Lástima que otro día no llegaron a San Lorenzo, pero bueno, no importa. Bueno, Igualmente bueno. siempre bancando acá al conde Varela. Muy bien, entonces... La zona sur. Muy bien, aguante la zona sur. Ahora nos sacamos una foto, nosotros nos vamos a ir a una tanda, si les parece, escuchando a The Beatles. Help y volvemos. Muchas gracias. Anyway, and I independence seems to vanish in the haze But every now and then now I feel so insecure I know that I, I know that I lied. just need your life I've never done before